está el tema eh, femenino o feminista de Eva, como lo queramos entender. Están otros temas, pero siempre engarzados, apegados a un lenguaje poético muy reconocible, a un estilo personal único. Yo creo que esta noche ya podemos declarar o proclamar a Maregusta como una de las grandes poetas ecuatorianas, ...que dará mucho de sí y mucho que hablar en el futuro. Siempre tuve yo algunas inquietudes con respecto a la poesía. Será tal vez la razón de que nunca he podido escribir un, un poema... ...sino que mi vertiente ha sido otra. Y creo que esa imposibilidad me ha hecho reflexionar en algunos artículos al respecto de la poesía.